Hablamos de las causas por las que las abejas están en drástico declive hace mucho tiempo, al punto de considerarse una de las tantas especies que se encuentran en extinción. Mencionamos las causas por las que esto está ocurriendo, las cuales son varias, pero una de esas causas es de las que hablaremos en el programa anterior. Los monocultivos ¿Qué son los monocultivos? Los monocultivos el monocultivo es una práctica que consiste en realizar en un amplio terreno de suelo disponible la producción de una sola especie vegetal para tener la mayor cantidad de alimento posible, lograrlo en el menor tiempo que se pueda, invirtiendo el menor precio posible en mano de obra para obtención de mayor ganancia. Al ser tanto espacio y mucha cantidad de alimento, los monocultivos tienen la característica que para el cuidado y manejo de las especies a producir, usan generalmente maquinarias para realizar todos los trabajos en el campo, como sembrar, cosechar, labrar, entre otras cosas. Y otra característica que tienen es que utilizan agroquímicos, como pesticidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes químicos, para deshacerse de plagas, insectos, malezas, entre otros grupos. Ejemplos de estos sistemas de producción son los inmensos campos de algodón, de caña de azúcar y, la más conocida, las de soja o soja transgénica. Como bien sabemos, los monocultivos tienen ventajas desde el punto de vista económico y además que ayuda en la demanda de alimentos mundial. Pero también tienen varias desventajas, como las problemáticas ambientales, Porque los monocultivos son influyentes en el calentamiento global y en los cambios climáticos, también contaminan las napas de agua y los acuíferos. Otra razón es que la explotación del suelo durante tanto tiempo hace que ese se debilite y se erosione con más facilidad, lo que genera degradación del mismo. Esto hace que se pierdan sus propiedades y también que acabe con la vida del suelo, la cual consta de microorganismos, insectos y otras especies muy beneficiarias. A pesar de abastecer el hambre mundial, el uso de los químicos pone en peligro y arrasa con la vida de muchos animales y plantas de la naturaleza. También es rigoso para la salud y vida de los trabajadores, quienes tienen el mayor contacto con los tóxicos y de los consumidores, quienes normalmente higieren esos alimentos con algún que otro resto de esos químicos. Y por último, es que los químicos hacen que los cultivos se vuelvan más propensos a enfermarse y atraer plagas. Al mismo tiempo, los patógenos se vuelven más resistentes y fuertes ante los pesticidas, por lo que a la larga del tiempo se vuelven inútiles. O se requiere un tóxico más fuerte. Pero ¿cómo afecta esto a las abejas?, Como sabemos, el monocultivo, al ser mucho terreno de muchísimas hectáreas y hectáreas de una sola especie vegetal, afecta y pone en riesgo a las amigas polinizadoras, ya que las abejas en estos lugares, sin ningún otro tipo de variación floral o de biodiversidad, no encuentran ninguna fuente de alimentación. Es por eso que las grandes plantaciones de monocultivo son para las abejas un llamado desierto verde. Además, de que el hecho de que se trabaje un solo tipo de cultivo Les afecte el uso de agroquímicos en estos lugares Para ellas es letal Porque los químicos hacen que las polinizadoras Se vuelvan mucho más susceptibles y vulnerables a los patógenos Y las provocan enfermedades También disminuye su capacidad forrajera y cognitiva Lo que hace que se desorienten y se desgasten sus funciones vitales Lo que trae con esto al fin es la muerte La muerte en el caso de que algunas abejas sobrevivan luego de salir en busca del polen pero aún así sean afectadas o estuvieran en contacto estrecho con los pesticidas terminan siendo portadoras del veneno llevando el químico a la colmena y afectando a las larvas o a los bebés los cuales son muchísimo más sensibles que las abejas adultas. Es por eso que el uso de agroquímicos es malo para todas las prácticas en general. Porque a veces algunas personas la usan en otras producciones. Como en huertas o en pequeños espacios al aire libre. No solo en los monocultivos. Pero este sistema de producción es el más conocido por ello. Por eso, si queremos cuidar más la naturaleza y nuestra salud. Reduzcamos o acabemos con el exceso de estos productos. Y un buen reemplazo serían las plantas aromáticas. Como bien hablamos en el programa anterior. Son buenísimas para espantar a los individuos no deseados en el siguiente y último encuentro hablaremos de las aromáticas y su incorporación en las huertas y producciones no se lo pierdan sé que les va a gustar hasta el próximo encuentro de aromatizando el conocimiento acá, en Radio El Refugio gracias por escucharme y que tengan muy bella semana